Si se ciego solo nos enamoraríamos de la oscuridad. Llamamos cariño a la misma persona de apellido necesidad. Las cosas a golpes se rompen, otras encajan para siempre. Soy esa clase de torpes que ni lo quieren intentar. Me hicieron un cuerda al mundo pero el mundo ya no se acuerda de mí. Mejor estar hecha trazos de tinta borrada que catrinas por ti. No quiero que me levantes saltar conmigo al desastre para ser feliz voy aceptando que el problema es mío después de culpar y soy aquel que no puede tenerte porque no creo la eternidad y hoy se si dice te quiero esperando un te quiero y eso es demostrar si quieres saber quién salvará tu vida mírate el espejo y por fin lo sabrás vivo la vida más condicionado que de verdad en condiciones llamo normal a lo que todos hacen sabiendo que son mil errores Sin conocerme, sin saber a qué llegar a mi mente Somos humanos que ante los problemas a veces luchan como dioses Gracias por hacer de mí mil pedazos, así puedo verme mejor Porque nadie sabe que somos por dentro hasta que duelen en el exterior Ha dado la cara más veces la moneda al aire que por algo yo Me gustas más rota que cuando te arreglas así no me mientes, mi amor Acabé yo mismo susurrando al diablo que Soledad. No sé qué sigue más vacía, la botella, yo no quiero ni mirar. Quizás en la esquina en la jaula que en vive se puede llamar libertad. Tengo más miedo por estar a solas conmigo que contigo y sé que al menos hoy tengo el control de desorden que yo solamente creé. Si soy un bana perdida, será porque soy un y la vida me otorga la misma pistola de la que salí para volver a matarme otra vez.